Así es. y la señora a su esposo no, no me lo puedo creer lo mantiene dos hijos varones supongo que yo voy a ser uno de ellos pero la chica ¿para qué la hizo quedar a ella? Lila, me llamo Lila leyó con gran sensibilidad Lila ¿y con quién estudio actuación? nunca estudié teatro señor ah notable en mi versión, Willy tendrá un hijo varón y una hija. Notable. ¿Y cuál es la fecha de estreno? A su tiempo. Haga un seguro. Esto es una cooperativa, joven. ¿Una cooperativa? Sí, sí. Vamos y vamos con las ganancias. Yo pongo el transporte, me encargo de organizar la gira, el alojamiento. Ah, yo viajo con Bowie. ¿Y la comida? Yo sigo una dieta estricta. ¿Dónde es el estreno? Ernesto se siente abrumado, llevado por el impulso, se olvidó de pensar en los detalles. ¿Dónde se estrena, digo? Ernesto duda y de repente improvisa. En Chivilcoy, sí, sí, sí. En, en, en Chivilcoy, cuna del Teatro Nacional. Y así como Juan Moreira habló en el circo allá por 1886 para enfrentar a la milicada... Nosotros diremos lo nuestro con esta versión criolla de La muerte de un viajante. Igualemos con Lila, de... Si vos vas, yo me prendo. Y tenemos en las entrañas. Esa misma noche, al volver a su casa, Ernesto llama a su amigo Pedro Olaverri de Chivilcoy. "Hoy, Pedro, ¿vos me prestarías el galpón? No, no, no, no, no es para la mercadería, no no no voy con el frete, hermano, no, no. Es para representar una obra. Eh, voy con mi compañía de teatro. Eh, ¿Vos me prestarías el galpón? ¿Llegará Ernesto Enríquez con su compañía Chivilcoy? ¿Estarán Mabel, Lorenzo y Lila dispuestos a sumarse a la aventura? La compañía.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 Contribuyendo a la comunicación del campo popular. Ahí escuchamos segundo fragmento del primer capítulo del Radio Diario de la Compañía. Y tenemos mucho arte en Desde el Barrio, un programa culto, un programa culto y un programa de culto. Porque tenemos teatro y tenemos literatura Hoy martes, por supuesto, Club de Lectura Popular ¡Qué lujo! Con Luciana Sousa y con la edición de Manu Machi Así que vamos ya mismo a continuar con el arte Ahora, en Desde el Barrio Abrimos el Club de Lectura Popular Un espacio de recomendación de libros boca a boca Hoy voy a hablarles de la novela como si existiese el perdón es de la autora Rosarina Mariana Travacio y fue publicada por la editorial Metalúcida. Este libro está de algún modo relacionado con la novela que recomendamos la semana pasada, Las aventuras de la China Iron, porque es parte de esa constelación de obras que se mete en ese territorio opaco que es la Pampa, cuestionando las figuraciones que se hacen de esta tierra para proponer una reelaboración de ese paisaje y de sus habitantes. Cavacio trabaja sobre el motivo de la venganza, que es un motivo recurrente en la literatura gauchesca y en los relatos rurales en general. La novedad es la construcción de una voz, que es a la vez individual y colectiva. Una especie de relato coral que suena efectivamente a música. El personaje que narra Manuel descubre a partir de una pelea accidental a los asesinos de sus padres, que resulta en ser una familia de terratenientes para los que trabajaban. Manuel, junto con el Tano, que es el hombre que lo crió, huyen de su pueblo y traman un plan de venganza hacia esa familia y para eso convocan otros hombres a los que se les promete una recompensa todo muy estilo far west el cruce solitario de los campos a través de la carreta lo lleva efectivamente hacia la estancia de los asesinos escuchamos a Mariana Travacio leer un fragmento de la novela como si existiese el perdón grandes campos decía y lluvias que hacían crecer los pastos y la hierba. Todo lo mirábamos incrédulos esa tarde, casi noche, cuando se tragaba la tercera ginebra. Tuvo que apoyar el vaso para toser con el cuerpo cuando el viento le trajo algo de polvo a los pulmones. No estaba acostumbrado a la tierra seca, eso se notaba. Es que allá llueve, nos decía, y la tierra queda agarrada al suelo. No hay viento que la levante. Todo abril y todo noviembre son de agua. Nosotros lo escuchábamos absortos, pretendiendo descubrir dónde era la tierra esa, tan generosa, que daba tanta hierba. La nuestra era mezquina, nunca daba mucho, ni cuando nos tocaban las pocas lluvias que teníamos. Este libro vuelve también a la cuestión de la tierra, a la posesión y al trabajo de la tierra, un problema que se discute todavía hoy, que tiene mucha actualidad. Nos muestra una ruralidad cruel y muy austera, Y de algún modo todavía muy patriarcal. Las figuras circulan de una forma fantasmagórica. El estilo de los personajes del Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Y como en la obra de Rulfo también, son las mujeres las que preservan, las que permanecen, las que esperan. Mi nombre es Luciana Sousa y como si existiese el perdón, es la novela recomendada de la semana para Desde el Barrio. Búscanos en Facebook como Radiográfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos arroba radiográfica893. excelente de allí Luciana Souza con Mano Machi lo pueden encontrar en Spotify en el canal de Radio Gráfica FM 893 eh tanto bueno al radioteatro como al club de lectura popular así, así todos los podcasts y todos eh, que los están podcasts. incluidos ahí en, en lo encuentran obviamente en eh Spotify, pero también están todo el resto de, uh -huh. de las maneras de poder acceder a lo que al, al contenido que producimos aquí en la gráfica, Radio Cut. Obviamente también en la www.radiografica.org.ar y en el resto de las plataformas, también tenemos nuestra propia app que se la pueden bajar y también nos escuchan por allí. Así es, así que mucho para escuchar también en los especiales de sindical federal, hemos ya tenemos 10 eh, especiales Aunque usted no lo crea Nos ha llevado mucho trabajo eh, Más del que hubiésemos pensado Pero bueno, salieron Anduvieron, anduvieron bien eh, Incluso los hemos tenido en, Como material de estudio Para distintas eh, cátedras y carreras Así Qué que genio. agradecemos Ahí haciendo agradecemos material la para, para la academia eh, Sí, sí No vimos un peso igual Pero bueno, ya va bueno, a venir Bueno, bueno todo no se puede en la vida che. todo no se puede en la vida es gratificante eh, eh, sí, sí que eh, la... uno no pagan el chino con la gratitud con la... Bueno. qué bueno sería pagar cosas con eh, el agradecimiento y la sonrisa porque habría mucho este manera <risa> mucho mucho Eh, pero bueno Medio autoayuda Fue ese mensaje Fue, fue autoayuda Que eh, no, lindo sería sí, sí, Sería un mundo muy feliz mundo Imagino muy feliz. la imagen de, de los Simpsons De todos agarrados De la mano eh, Claro este Pagando con caritas felices Pero bueno eh, No es el caso eh, Sino que eh, Es justamente otro el, el, La situación La situación argentina en estos tiempos eh, en este en esta coyuntura además de los temas de seguridad obviamente el tema económico como lo mencionábamos recién con el tema de desocupación, es un planteo y el tema deuda sigue siendo un planteo porque eh, se viene de a poquito va empezando lo que es la negociación con el fondo monetario internacional hace eh, poco tiempo algunos días la semana eh, hace dos semanas en realidad Eh, tuvimos el mensaje de Alberto Fernández, junto con los gobernadores, junto con Cristina, con Sergio Massa, con Martín Guzmán, presentando el acuerdo al que se llegó con los acreedores internacionales. Eh, esta, eh, digamos, reformulación de la cuenta para el pago de la deuda, que será de aquí a cuatro años, pero ahora viene la etapa del Fondo Monetario Internacional, uh -huh. que es una etapa muy difícil también. Eh, Así es. Martín Guzmán... Y Alberto Fernández viene en diálogo hace tiempo ya con Cristalina Georgieva, eh, pero como siempre decimos, los buenos modos de su presidenta no hacen a la flexibilidad del organismo. Eh, el FMI sigue siendo el FMI. Obviamente eh, ha, tenido que lavar el, ha tenido que lavarse el rostro, este cambiar un poquito la cara de la eh, exigencia de austeridad pública que pretendía Christine Lagarde, por otro un poco más amable como Cristalina de Georgieva, pero en uh -huh. definitiva quiere cobrar. Exactamente. A prestar atención también porque va a haber medidas eh, que ya estuvo analizando el ministro de Economía Martín Guzmán en torno al Banco Central y esta esta brecha que existe entre el dólar oficial y el famoso dólar blue, el, el mercado paralelo no que opera cuando hay un cepo externo al dólar. Bueno, eh, aparentemente hubo un freno en, en el drenaje de las reservas, incluso bajó el liqui, bajó el blue. Esto es importante porque recordemos que incluso el Banco Central estaba haciendo algunas maniobras para poder eh, detener eh, la salida de dólares que se van de estas cuentas truchas. Eh, hubo muchas, creo que hubo como 15.000 cuentas que cerraron uh -huh. que Estaban pensadas para comprar dólares para una misma persona. Claro. Recordemos que el tope es de 200 dólares. Bueno, había un montón de cuentas que se dedicaban a comprar dólares, eh, obviamente superando el límite uh -huh. que está impuesto para revenderlo. Obviamente, esa eh, reventa es lo que también genera que haya un alza en el dólar blue. Claro y que se amplíe aún más la brecha. Bueno, hubo, hubo algunas medidas y también el hecho de que, eh, por ejemplo, la firma S&P sacara a la Argentina de la calificación de default como emisor de deuda o sea, ya no estamos en eh, default, virtual, recordarás eso. Y eh, eso tuvo un impacto positivo en la bolsa, donde el índice verbal cerró con una suba en los principales cotizantes. Sí, una buena noticia en el mercado argentino, en el mercado cambiario, el dólar contado con liqui, o sea, el financiero, eh, también tuvo un retroceso, terminó entonces la jornada a 125 pesos el dólar. Esto implica una caída del 2% respecto del cierre anterior. 2% es un montón uh -huh. en el mercado financiero así que vamos a ver cuáles son las próximas medidas también cayó un 1,8% el Blue que cerró el lunes entonces eh, a 131 pesos también cayendo de a poquito cuando la tendencia era eh, la contraria claro. ir subiendo cada vez un poquito más así que vamos a ver qué es lo que pasa y esperemos que se que se pueda estabilizar un poco esa brecha que hay entre el oficial y el Blue que genera todo un mercado paralelo eh, que no le viene para nada bien sobre todas las reservas con las que cuenta el Banco Central de la República. Uh -huh, así es. Veremos además, eh, esto obviamente en términos de economía macro, eh, de las operaciones financieras que necesita eh, la República Argentina, pero sobre la llamada micro, en otras palabras, el mercado interno, el gobierno sigue teniendo la obligación, digamos, la responsabilidad, la exigencia social de seguir aportando sobre Eh, el trabajador, sobre las pymes, sobre las pequeñas eh, industrias y hacer lo posible para que vuelvan a activarse. Eh, hay Dale. una idea de bonificar créditos ATP a las empresas que, que amplíen la planilla de trabajadores para quienes contraten gente en tiempos de pandemia, lo cual hoy por hoy es un... Eh, para todas las empresas lo consideran una apuesta arriesgada, digamos, no pueden hacerlo así que el gobierno incentiva la contratación a través de estos créditos en la ayuda al trabajo y a la producción. Ojalá que, que resulte lo necesario hoy es construir más fuentes de trabajo y tener más dinero circulando. Sí, había otra medida también circulando que tenía que ver con bajar los aportes de la contribución patronal a aquellos que decidieran contratar más personal, o sea, van esa línea al gobierno, ¿no? Generar incentivos para que las empresas puedan contratar. Sigue vigente el decreto que no permite despidos, pero por otra parte hay como eh, una una intención de generar cierto estímulo al sector y que contrate. Uh -huh. Vamos a ver si si después rinde y se lleva a la práctica. Claro. Sí, sí, el Bueno, yo contaba sos, hacías una Eh, un recuento de, de las cifras en torno al empleo y la verdad que eh, son tremendas. Uh -huh. Sí, es una reconstrucción lenta, lenta, ardua. Eh, lo que me parece positivo es que en términos económicos las discusiones son internas. Eh, a ver, obviamente tiene sus dos caras. Cualquier discusión interna tiene sus dos caras. Eh, pero mayormente las discusiones, incluso también seguridad mismo, Eh, las discusiones y las disputas se están dando hacia adentro del campo nacional y al frente de todos. Hoy no tenemos una oposición que diga hay que hacer esto y el gobierno debate con esa idea. Es verdad. Eh, entonces hay más posibilidad de tomar buenas medidas si la discusión se hace desde el frentismo justamente de de del frente de todos. Pero porque no hay una oposición a la altura. Eh, menos mal. Porque si hubiera digamos, una posición eh, es la, la abierta realidad. al diálogo y a, a encontrar un consenso, sería muy sano democráticamente poder discutir eso. Pero no está pasando. A ver, tenés, eh, por esto digo dos caras. Es bueno que las buenas ideas surjan de adentro y que se puedan discutir y tratar de hacer avanzar. Y al mismo tiempo es malo que las limitaciones y las, entre comillas, malas ideas también surjan de adentro. Uh -huh. El problema y la dilación del impuesto, del de, de aporte extraordinario a las fortunas eh, no es que llamó Macri se puso en contra Brito, Paolo Roca etcétera, se reunieron con Máximo Kirchner y con Sergio Massa y le dijeron que estaban en contra uh -huh. o que no era lo mejor, entonces está dentro del frente de todos ese también es un problema, pero bueno Sabemos que Sergio Massa y Máximo Kirchner también se juntan con los actores internos del también. campo nacional que están a favor y motorizando esa iniciativa. Entonces, eh, es digamos bienvenidos al peronismo, es algo eh, que, que motoriza, eh, como decía Mao Zedong, las contradicciones son lo que nos motorizan.